ya están aquí llegaron ya a la llamada del amor se está muriendo la mamá todos al fin llegaron ya de todas partes del país desde el mayor hasta el menor todos en torno a la mamá y hasta los niños al jugar En un extremo del salón se esfuerzan para no gritar, es una última tensión la mamá. Todos se turnan en cuidarla, en atenderla y abrazarla, se está muriendo la Santa María, madre de Dios, nuestra Señora del Dolor, todos te rezan con fervor y entonan el Ave María. Ave María. Tantos recuerdos y tanto amor al rededor de la mamá. Tanto suspiros, tanto dolor, alrededor de la mamá. Vuelve a formarse la reunión, y así por la postrera vez, se está muriendo la mamá. Y como un rito en la ocasión se pasan una y otra vez el jarro con sabor ayer que beben con moderación. Es raro pero no hay tristeza, hay una gran resignación, y mientras un hermano reza, el otro canta una canción a la mamá. Las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor, se está muriendo la mamá. Un cirio medio consumido ante la imagen del Señor, con un rosario renegrito, repiten todos la oración. Los recuerdos y tanto amor alrededor de la mamá tantos suspiros tanto dolor alrededor de la mamá que jamás jamás jamás jamás nos dejará